Ya pasaron de las 10 de la mañana y tenemos comunicación telefónica en este momento con el diputado Abel Zabarot, quien nos está recibiendo para conversar de diversos temas, de, de diversos temas en el arranque de esta, de esta semana. Eh, Abel, ¿cómo le va? Buen día. Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Eh, lo primero que estaba mirando por acá es lo que tiene que ver con eh, bueno, lo que se denomina la mesa del agua, Abel, eh, y este... este problema ¿no? acerca de la preservación del acuífero del Valle Argentino. ¿Qué nos puede contar acerca de, de esta situación? Que días atrás la Intendenta, nosotros tuvimos reunión el día jueves de la semana pasada eh, la Intendenta nos informó a todos los integrantes de la mesa recordando que esta mesa se constituyó por la Secretaría de Recursos Hídricos en el 2016 y debemos llevar no menos de 25 reuniones de esta mesa multisectorial que están todos los espacios políticos representados en, la, en el ámbito municipal, pero además la, las, los diputados provinciales eh, y otras entidades y autoconvocados y demás, y en ese ámbito se, se forjó esa mesa. Oficialmente nos dijo que el gobernador le había transmitido que había la voluntad, estaba la voluntad de, de avanzar con la idea de, de hacer las perforaciones en Padre eh, además le dijo que había creado hace unos 10 días o 15 atrás sin que el resto de nosotros supiéramos claramente una oficina del agua eh, junto a una dependencia que ya funciona eh, de Desarrollo Social en General Hacha y bueno, y que concretamente eh, se iba a avanzar con esta idea de, de realizar las perforaciones del, del acuífero para insectar agua al, al acueducto de, del río colorado uh -huh. ustedes se oponen a, a esta posibilidad eh, nos oponemos por, por varias consideraciones pero primero partiendo de la base que esa idea que quiere que quiso en algún momento instalar y que no lo pudo hacer el gobierno diciendo que nosotros negábamos a, a, a dar agua a, a santa rosa no es cierto lo que nosotros decimos es que eh, partiendo de que no hay una política hídrica en materia de agua subterránea, lo que se debe hacer es justamente lo, que, lo contrario a lo que está haciendo el gobierno provincial y que por ahí en materia de aguas superficiales le, le reclama tanto a Mendoza o a Nación, que conformar o, o un comité de cuenca, porque esta es un acuífero que va desde Chester Mendi hasta la provincia de Buenos Aires, para hacer un uso responsable de este, de este recurso que si se va a avanzar con un, un tema de perforaciones hay que hacer una, una oficina que controle y que eficazmente controle porque hasta los mismos especialistas de la consultora que trabajó en trabajos que han realizado años atrás decía que una explotación intensiva generaba indefectiblemente la salinización o el deterioro del acuífero. Uh -huh. Este acuífero en cantidad y calidad es el más rico en la provincia de La Pampa pero lo que en realidad desnuda esta decisión del gobierno provincial si pretende avanzar con un proyecto que va a remitir a la legislatura, de nuevo a otra cosa, que la obra más importante que tuvo la provincia de La Pampa, que fue el acueducto del Río Colorado, tiene fallas estructurales que no puede solucionar, que no se hicieron las pruebas hidráulicas, muestra de ello fue que hubo hasta condenados en el primer tramo de lo que fue, eh, lo que es el, el tramo 1, que es el que va de, de Pichima Huida hasta, hasta Santa Rosa y que esto es una solución, dicho por mismo Aguas del Colorado, el presidente de Aguas del Colorado, es la solución más económica o menos costosa para solucionar la rotura sistemática y permanente del acueducto del río Colorado, que además, de nuevo, otro aspecto, que nosotros no podemos dejar pasar, toda la obra está sospechada hasta la que se iba a proyectar o que se proyectó eh, en el tramo que iba a ir de Santa Rosa-General a Pico, y que hoy, al día de hoy, después de transcurrió dos años y existió una denuncia de parte de la FIA, con respecto al ex gobernador Jorge y a dos ministros, no tenemos resolución de que efectivamente qué pasó con la famosa licitación de Supercemento, de Super una empresa brasileña que iba a estar acá. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Se está tomando una solución lo más económica, lo, lo, la más barata, eh, que pretende ocultar una deficiencia claramente estructural que tuvo el acueducto y que hoy un acuífero pretende resolverla. Uh -huh. eh, bueno, más allá de, de tal vez la necesidad de la obra, lo que queda en evidencia es una, una situación de desconfianza, ¿no? Básicamente. Le pregunto, ¿la obra eh, es necesaria? A ver, en, lo, en los datos que tiene, lo que ellos dicen es que necesitan hacer mantenimiento sobre el acueducto. Eh, hoy, y, y me remonto un poco atrás, uno empieza a hacer un reconto de los proyectos que hay en la Cámara de Diputados y en algún momento hubo pedido de informe de Claudia George y de Martín Verongará, del mismo bloque oficialista en su momento, donde se hablaba de que el acueducto en el primer tramo iba a una sexta parte de su capacidad y que si tenía una carga completa podía llegar a tener consecuencias eh, más que evidentes, más graves que las grave que, la que están pasando hoy y que es eh, en época sobre todo de verano. Se agudizan. Entonces lo, lo que nosotros estamos diciendo es, están tomando la herramienta más económicamente más apta o que le cuesta menos a la provincia, pero, pero acá hay que ser responsable porque el agua dulce es un recurso finito, porque se tiene que hacer un uso responsable y que permita un desarrollo, digo, regional y estratégico de una región, que debemos cuidar indefectiblemente el agua dulce y las aguas subterráneas porque no hay política en esa materia de parte de la provincia, en lo que es la, la existencia y la proliferación de pozos ciegos, de las perforaciones sin control, eh, de todo un montón de aspectos que estamos de acuerdo que se vaya en ese camino. Ahora, eh, lo paradójico es que hoy se queda una oficina del agua para hacer de Hacha una actitud responsable, se la divide en unidades de, de, de gestión, eh, se la saca a Hacha con competencia en esa área de Padre Bodo, claramente es una decisión política para no tener injerencia en lo que puede ser el trabajo de, de perforación que va a llevar a cabo o que pretende llevar a cabo la provincia, uh -huh. eh, cuando en realidad la provincia lo que tendría que hacer en materia de acuíferos en toda la provincia de La Pampa empezar a tener una política estratégica porque el principal recurso ante el hecho de no, no tener aguas superficiales eh, prácticamente es un recurso que tenemos que tener una visión estratégica sobre todo para las generaciones futuras porque la falta de política después la terminamos pagando dentro seguramente de 20, 30, 40 años. Muy Eso bien. es lo que estamos defendiendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se resolvería la situación de la desconfianza, ¿no? eh, integrando esos órganos de control? Obvio, yo, nosotros lo que siempre hemos hablado y en oportunidad que tenemos de la mesa, es primer, en primer lugar esta mesa se crea a partir del propio Secretario de Recursos Hídricos que dijo ninguna decisión se va a tomar a espalda de la Comunidad General Hacha. Y no lo digo esto... Eh, solamente en forma verbal, esto está escrito en acta que se llevó a cabo y que la, la elaboraba la propia Secretaría de Recursos Hídricos, hablaban de una composición de, de, de personal técnico, tanto de la provincia como de la Cooperativa de Servicios Públicos de la Municipalidad, y hoy nos encontramos que la provincia avanza con una oficina semivirtual donde eh, pretende imponer condiciones para que Alta y la zona empiecen a cuidar el acuífero, y paradójicamente a unos kilómetros allá, a más o menos 30, que es Padre Bodo, pretende hacer una, eh, un uso intensivo sin control, porque está claro que no, no tenemos ninguna injerencia o, o pretende la provincia que no tengamos ningún tipo de injerencia y si el mismo control lo va a llevar a cabo el propio Estado Provincial que ha demostrado con el paso de los años que no, no, no fue eficiente para hacer una obra como el Acueducto del Río Colorado, no, no, no quiero pensar que lo que en algún momento se dijo que era solamente cuando saliera fuera de servicio, yo no tengo ninguna duda que esto se va, va a generar y va a ser un uso intensivo de parte del acuífero, con las consecuencias que puede, puede traer aparejado. Uh -huh. eh, Abel, eh, nos vamos a quedar sin agua en el verano. No, no, no, no creo que ocurra eso. Yo lo que sí creo es que lo que hay que, lo que un poco te, te iba a decir, a ver, por lo que te estoy diciendo del acueducto. Sí. No tengo el dato preciso, pues no estoy, mucho menos no estoy en aguas de Colorado, uh -huh. pero indudablemente esta decisión tiene que ver con lo que te decía recién. Hay una falla estructural del acueducto después del tiempo que ha transcurrido. Y no nos olvidemos que en el, en el primer tramo estuvieron empresas como Waltieri y Techín Escalca en todo lo que es la elaboración de ese, de ese tramo, con lo cual que quiero decir que indudablemente deben estar previendo que se sigue avanzando con, con, y va a seguir avanzando con fallas estructurales, pero que no lo puede pagar eh, eh, un acuífero si no tenemos un control en cuanto al uso que se le va a dar. Uh -huh. eh, Abel, bueno, estamos atravesando cantidad de, de temas como para poder preguntarle, ¿no? Eh, lo primero que me gustaría preguntarle es eh, por justamente la, la cuestión partidaria, ¿no? ¿Están pensando ya en 2019? ¿Están pensando en el año que viene? ¿Cómo está esa relación entre el radicalismo y, y el pro A ver, la, la, la relación, no, nosotros pretendimos en todo momento que se forjara un, una, una coalición de tipo política. Eh, hasta acá lo que sí estamos de acuerdo es que hay una coalición parlamentaria, eh, fue una coalición electoral y pretendemos que sea una coalición política. Quizá nos esté faltando esta parte importante porque quizá muchas de las decisiones que se llevó o que llevaron a cabo se podrían haber evitado y, y, y evitar justamente errores no forzados que, que está a la luz que, que acontecieron. Pero bueno, esa es por lo menos nuestra aspiración y, y el deseo en lo personal que se pueda hacer. ¿Cuál sería uno de los errores? ¿Garantizar mayor presencia del partido en una, en una especie de alianza? A ver, nosotros lo que pretendemos, como siempre se pretendió desde el partido, es tener mayor injerencia en las decisiones, no un tema de cargos. Uh -huh. Este es un tema de decisiones políticas digo, de, de evitar, yo me he pronunciado en alguna oportunidad con varios de los temas, ya no al comienzo, digo, no en esta situación, ya al comienzo de la gestión, que me parecían errores que se podrían haber evitado y que, bueno, está a la luz que, que algunos se produjeron y, y, y bueno, y, y nosotros hicimos la obje, objeción del caso para, para que no ocurran y creo que es lo que le falta justamente. Uh -huh. eh, ¿Apoyaría una candidatura de McAllister, por ejemplo? Yo creo que no se trata, creo que nos equivocamos si otra vez volvemos a hablar de, de candidatos y de un proyecto. Porque, a ver, acá hay dos o tres candidatos lanzados en, en, eh, dentro de lo que puede ser el espacio o este frente político. Pero me parece que lo que primero tenemos es, es establecer las bases de qué, qué, qué estilo de provincia queremos, como se dio en algún momento cuando fue Francisco Torroba, que pretendimos justamente generar un frente lo más amplio posible que no quede acotado a los actores que podrían estar o que en, en los medios pueda aparecer, sino ampliarlo aún más, pues consideramos que este, este modelo de provincia no se revirtió desde que Berna asumió para acá, que en la interna justicialista del 2015 se haya dicho que era un modelo agotado. Creo que indudablemente ese modelo sigue persistiendo y sigue estando agotado y nosotros tenemos que ofrecerle a la ciudadanía otra, otra alternativa distinta. Eh, si no se ponen de acuerdo, digamos, entre la UCR y el PRO, la UCR iría por su lado, por lo menos en la Pampa. Yo creo, a ver, yo espero y deseo que, que nosotros vayamos en, en, en un mismo espacio, lo más amplio posible, como te decía recién, y creo que lo, lo que falta en este momento es avanzar justamente en empezar a consolidarlo, teniendo reuniones de los distintos espacios eh, y, y avanzar en ese sentido. Muy bien. Eh, la última, eh, para, para no sacarle más minutos en esta mañana, eh, lo veo que ha publicado en redes sociales y, y demás eh, su postura a favor de la educación pública, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede decir del momento que estamos atravesando? Que de ninguna forma apoyo ningún tipo de recorte a lo que es la universidad pública. Eh, nosotros estamos, imagínate, yo fui todo, en, en, me eduqué en la, en, en la educación pública, primaria, secundaria, universidad, mis hijas van a la universidad pública, de ninguna forma voy a, a, a aceptar, más allá, por eso te decía recién, nosotros podemos estar en un frente político, pero bajo ningún punto de vista vamos a apoyar decisiones que son banderas históricas del radicalismo y justamente la educación pública es una de las banderas que, eh, imagínate la reforma del 18 y demás, está claro que nosotros enarbolamos y no tengo ninguna duda que tenemos que seguirla defendiendo, No importa si estamos o no en este frente, nosotros lo vamos a seguir haciendo. ¿Coincide con lo que dijo Josefina Díaz, que no hubo recorte en la Universidad de La Pampa? No, no coincido. Yo creo que, a ver, en lo que es en la actualidad, pero ya tenemos que estar pensando en el presupuesto del 2019 y en ese sentido tenemos que claramente eh, eh, plantear este tema y dejar claro que no puede haber recortes en la universidad pública. Eh, eso es, a ver... Más allá de la cuestión inflacionaria, está más que evidente que nosotros tuvimos un pasaje y no se pueden más recursos a la, a, la, a la universidad. Abel, muchas gracias. Eh, que tenga gracias, buen día. Sí. Hasta gracias, luego. Sí, eh, diputado Provincial por el FREPAM, Abel Sabarot, conversando con nosotros en esta mañana en Radio Cracia por Radio Quermes en el 106.1. Uh -huh.